Bueno, hay una luz verde para que comience la obra del centro de salud del barrio Santa María de la Pampa. Ya hay una empresa adjudicada para esa obra y queríamos tener algunos detalles de esto, de esto que, va, que va a comenzar a suceder, que es la construcción de un centro de salud en un barrio popular como es el barrio Santa María de la Pampa. Y vamos a hablar unos minutos con Alfredo Intronati, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de la Pampa. Alfredo, buen día, Mauro de Radio Kermes. ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy buen día bien. para vos, todos los mayentes de la radio. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, una ¿Cómo? una información que se conoció hace poquito, hace algunos minutos, y tiene que ver con esto, que ya está adjudicada la obra para este que se haga el Centro de Salud ...en el barrio Santa María de la Pampa... ...contanos algunos detalles. Sí, a ver, bien como vos lo decías... ...barrios populares, ¿no es cierto? Hemos resuelto esta problemática... ...de llegar con la infraestructura de la salud pública... ...a varios barrios de la ciudad de Santa Rosa... ...y teníamos una deuda pendiente... ...con el Santa María de la Pampa... ...como lo hicimos con la reconversión... ...cuando hicimos el centro de salud... ...bueno, el Santa María de la Pampa... ...era uno de los barrios que teníamos nosotros... Eh, ...con esta necesidad de resolver infraestructura... ...de resolver la cuestión de la atención inmediata... Entonces, a partir de ahí, nuestro gobernador ha tomado la decisión de avanzar con esta licitación. Hoy estamos a la firma del contrato, falta todavía la firma del contrato, pero bueno, es eminente el inicio de este centro de salud en el barrio Santa María de las Pampas. Es una, una superficie que supera los 250 metros cuadrados, que va a, poder dar una, va a permitir resolver la, la asistencia inmediata en el barrio y achicar un poco las distancias que tenemos nosotros y resolverlo en el lugar. Así que celebramos la decisión de nuestro gobernador, que ha tomado hace ya unos meses esta, esta idea de llevar adelante este pedido histórico que teníamos del barrio. Bien, bueno, para, para los que andamos hay... en los barrios nos vamos a encontrar con un centro de salud similar a qué barrio. Es nivel 2. Eh, a ver, eh, la, el alcance que tiene es un, un lugar que va a tener dos consultorios, una sala de observación, enfermería, farmacia, todo lo que es los servicios comunes que son necesarios, que son cocina, lavadero, sanitario. Eh, sería una aposta sanitaria para eh, el conocimiento que pueda llegar a tener la gente de lo que es la aplicación de salud en cuanto a la infraestructura, pero es, es un edificio importante, significativo, que vamos a, a poder, esto que decíamos nosotros, de dar la atención inmediata y tener la, la, la parte de enfermería, de, de los controles, los consultorios, eh, en el barrio Santa María. Bien. Eh, la, el monto se conoció, 619 millones, ¿no? Sí, 619 millones, que es el presupuesto actualizado. Se solicitó por algo de 450 aproximadamente, bueno, eh, hoy está en esos montos actualizados hoy esta inversión, ¿no es cierto? Porque ahí donde siempre entramos en la discusión nosotros eh, que, que la obra pública, la consideración que tenemos, la diferencia de otro, nosotros vemos esta inversión que va a mejorar la salud pública, en este caso en el barrio, pero bueno, es importante también reconocer de que Este gobierno y los anteriores han invertido en la salud pública y en estas dos gestiones de Sergio hemos logrado nosotros avanzar en construcciones de hospitales nuevos. Siempre cuento la anécdota de que cuando se inauguró el Evita, yo viví en el General Pico, tuvo la trascendencia de decir un nuevo hospital que se va a inaugurar en La Pampa. Y, y en estas dos gestiones de Sergio hemos logrado en un principio poner el Favaloro, más ni menos ese hospital tan importante que es un hospital regional para la provincia, pero tampoco podemos eh, olvidarnos de los hospitales que se están construyendo, como el San Isabel, el de La arena el de General Pico que se entregó, el duriburu las reformas y las mejoras que están haciendo en diferentes centros de salud, como fue el de Trenel, el de Castex, el de Catrilló, el de Luigi, Alvear, Victorica, bueno, son todas inversiones que se están llevando adelante en salud pública para mejorar la infraestructura de salud pública en toda la provincia de La Pampa. Bien, creo que en algunos lugares anduviste pandemia... en estos días, ¿no? Estuve en General Pico, estuve en General Pico, Estuvimos recorriendo las obras que tenemos en General Pico, eh, Educadores Pampiano, que es una escuela que teníamos nosotros que terminar para poder dar el inicio de clase. Bueno, se finalizó. Estuvimos recorriendo también eh, Mini Hogares, que es el lugar de contención eh, de las infancias. Eh, son dos viviendas que estaban en General Pico, que también estamos con un gran avance para, más o menos en dos meses, estar terminando la obra. Después estuvimos en el Federal, que es un hospital... También el nivel 4 en general pico que nosotros inauguramos en octubre la primera etapa y ahora estamos a punto de inaugurar la segunda etapa que también que va a cambiar las prestaciones de la salud pública en el norte de la provincia un hospital que, que va a haber un antes y un después sinceramente pico necesitaba tener esta, esta inversión en, en infraestructura de salud pública porque el centeno ya estaba colapsado y necesitaba tener esta respuesta y que bueno que la tuvo y que por decisión de nuestro gobernador acompañando el pedido también de la intendenta y del área de salud, logramos avanzar y ya estamos a punto de también de inaugurar la segunda etapa que nos va a permitir ya generar operaciones eh, conjuntamente con lo que es internación y atención de guardia, que eso ya está funcionando. Bien. ¿Hay un reconocimiento del pampeano o la pampeana a estas inversiones que hace eh, cualquier gobierno este de, de la provincia de La Pampa eh, respecto a la salud pública? Pregunto esto, digo, porque hay un contexto donde pareciera que... este eh, invertir en desde el estado para infraestructura sea de salud o sea de educación es como un pecado digamos pero los pamplanos y las pamplanas reconocen eso eh, de, de un de un estado que, que intervenga para hacer obra pública y yo creo que el reconocimiento se fue dando en cada una de las elecciones que tuvo en eh, la provincia de la pampa ha demostrado el acompañamiento de los pa de que los gobiernos del 83 de la fecha siempre han estado conducidos por la misma bandera política. es el reconocimiento que tenemos nosotros. La verdad que la salud pública, en este momento, creo que la, la pandemia generó un quiebre, ¿no es cierto?, a nivel nacional y mundial. Bueno, eh, esta provincia no estuvo ajena a esa, a esa, a esa, a esa idea de, de transformar y de mejorar la infraestructura de salud pública y bueno y en esto en este último periodo hemos invertido y el reconocimiento está porque cada uno que tiene la posibilidad de hacer uso eh, de los nuevos centros de salud, como el hospital, como es el Favaloro o el mismo General Pico, reconocen que son obras que eran necesarias, obras que que responden a una necesidad y obras que son de eh, de primera calidad, ¿no? Porque el que recorrió tuvo la posibilidad de ver el Favaloro, eh, no solamente la prestación, sino lo que es la infraestructura de primera calidad. Bueno, eso es lo que nosotros apuntamos a lo que es la obra pública, prestar servicios de calidad, y ahí hacia donde vamos a mantenernos en esa sin, sin, sin quebrantarnos, ¿no? La idea es sostener la obra pública que nos genera la transformación, la mejora en el caso de la calidad, en las gestaciones de salud, pero también generar mano de obra, que eso es lo importante. Porque atrás de cada hospital no es que viene alguien y lo trae de algún lado y lo lleve, no, ahí, ahí atrás hay una convivencia, hay gente que se toma de los mismos pueblos que trabajan, hay gente, empresas que van y que consumen, que compran a un ferretero, a un panadero, alquilan alguna habitación, bueno, todo eso genera la obra pública, por eso es que nosotros insistimos en la defensa de la obra pública como inversión desde un Estado provincial a cada una de las localidades donde necesita dar una respuesta y tiene que estar el Estado, porque ningún otro va a tener el interés que tiene el Estado atrás de mejorar la calidad de vida de cada uno. Siempre hablamos nosotros de esta sinergia público-privada, en la cual no somos enemigos, nos parece que es un tema que también tenemos que evaluar en un futuro, eh, la venimos trabajando, lo venimos sosteniendo, pero si no está el Estado presente, regulando y viendo las necesidades, no hay nadie que lo pueda ver. Claro, y no sé si es, si es que está en la agenda del gobernador, pero cuando se reúna con Santilli, eh, en algún momento va a suceder eso, aunque se postergaron algunas reuniones, ¿se va a seguir insistiendo para que trasladen los Procrear a la provincia como lo vienen haciendo hoy? Eh, ¿esos siguen en, en agenda? Sí, está en agenda del gobernador y dentro de las conversaciones que viene teniendo con Santilli está, está el tema Procrear. Nosotros también eh, hemos tenido la posibilidad de hablar con autoridades nacionales, ya se ha avanzado a, a, a lo que es, no sé, noviembre, que la última reunión hasta ahora, se ha avanzado significativamente en cuanto a que hoy sabemos el valor de las mejoras, las mejoras es todo lo que está construido. Bueno, la idea que tiene nuestro gobernador es llevar adelante una compensación de la deuda que tiene el Estado Nacional, que la ha reconocido, eh, descontando de la deuda las mejoras y ahí tener la posesión de la, de lo que está construido. Las tierras son de la provincia de La Pampa y a partir de ahí bueno empezar a hacer toda esta ingeniería financiera para poder llevar adelante esas viviendas. Esa vivienda hoy es un tema que nos preocupa, pero sabemos que hoy en la situación que estamos atravesando en la provincia de La Pampa, es un tema que nos complica en cuanto a lo, a la parte económica, no es un tema que nosotros hoy eh podamos resolver como en algún momento hemos resuelto todas las obras que fueron abandonadas por el gobierno nacional. Hoy no podría afrontar el... la provincia eso. Sí, a ver, eh, la provincia siempre es es equilibrada en ese sentido. Cuando toma una decisión es porque están los fondos. Bien. Yo creo que hoy es tiempo también de esta esto que hablamos hace un ratito de esta sinergia público-privada y creo que en algún medio salió, bueno, nosotros la provincia no negamos a esta posibilidad de generar la inversión que esté compartida con algún privado como para poder llevar adelante la construcción. Pero bueno, hoy lo que estamos buscando nosotros primero es dejar en regla la situación. Hoy desde la provincia nosotros si queremos intervenir no podemos, porque los contratos están eh, firmados con el gobierno nacional y las empresas. La provincia, por más que tenga la decisión política y disponga de los fondos, hasta que no esté resuelta la cuestión legal de los contratos, no podemos. Entonces estamos en eso, tratando de destrabar esa situación. Y a partir de ahí, viendo cuál sería la fuente de financiamiento. Creemos nosotros en esta, esta idea que decíamos recién, me parece que es interesante, se seduce, no somos la primera provincia que lo hace, hay otras provincias que han logrado los convenios y están trabajando con bancos, con bancos locales, bancos internacionales, bueno, se verá la posibilidad de hablar con diferentes fuentes de financiamiento para ver si se puede lograr la finalización de, de, de, de la vivienda no es cierto oh, sabemos yeah. que lo está haciendo la provincia es, esto de hablar con algún banco no no no no no no no no no no no no son a ver dentro de los avances que tenemos nosotros la idea sería entrar a buscar financiamiento en el caso de que lo traspasen para ver qué posibilidades hay no no no, no se está haciendo no no se está haciendo son son cuestiones de lo que hablábamos nosotros esto de la sinergia público privado y que otras provincias lo han hecho pero nosotros no Bien, y, y también se piensa que en algún momento si esto se da, se van a terminar esas esas casas de los Procrear, tanto de Santa Rosa, de Toay como de como de General Pico, eh, y después la adjudicación, eso, eh, ¿a quién va a corresponderle? La provincia, en el convenio ah, que se ajá. traspasa la provincia tiene que ser, porque una vez que toma la, la, la provincia la posesión, los contratos se reciben con las empresas y la provincia continúa licita bajo la ley provincial de la ley número 38 y puede disponer después de la adjudicación la idea es buscar esto que decíamos nosotros recién puede ser también con un ahorro previo bueno hay que hay que estamos trabajando en todas esas alternativas para poder lograr finalizar estas obras bien bien eh, respecto a obras viales eh, ya se sabe cómo están las las rutas nacionales por lo menos algunas eh, sobre todo la 151 que parece ser que es una es un caos este transitar por ahí. Eh, creo que un, un influencer que no es de acá hizo un video que trascendió a nivel nacional y también eh, creo que habló un representante gremial de, de Vialidad respecto a eso en algunos medios de alcance nacional. Eh, es Esa esa eh, ruta no la puede tocar nadie más que el gobierno nacional, ¿no? Sí, hay que aclarar eso. Por eso a veces reclama al gobierno provincial cuando la jurisdicción es nacional. claro eh, Eso es como si fuera, a ver, vos querés ir a cortar el pasto al vecino. No podés, me explico, no no, no te podés meter en una, en un lugar que no es tuyo. Eh, nosotros igualmente, a ver, nosotros hemos solicitado, hemos presentado, nota y yo las tengo documentadas, solicitando la posibilidad de que la provincia de La Pampa se haga cargo de esos 7 kilómetros que tenemos entre la ruta provincial número 20 y Puente Dique. El Gobierno Nacional no nos permitió nosotros en su momento tomar la decisión que habíamos tomado de la provincia de llevar adelante todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la Ruta Nacional número 151 entre Puente Dique y la Ruta Provincial número 20. En ese momento nosotros teníamos un contrato que veníamos trabajando con una empresa pampeada en la Ruta 20. Bueno, habíamos solicitado al Gobierno Nacional que nos permitiera. Bueno, no fue aprobado, nos pedían firmar un nuevo convenio cuando intentamos firmar un nuevo convenio no tuvimos respuesta. Hoy estamos esperando nosotros, primero que el Gobierno Nacional, que se haga cargo, porque es una es una competencia del Gobierno Nacional. En la provincia hemos solicitado, eh, no solamente el 151, como ha hecho público el gobernador, 600 kilómetros en total, el pedido de rutas nacionales para que pasen a la provincia de La Pampa y poder trabajar sobre eso, garantizando la transitabilidad, y tampoco hemos tenido respuesta. Ahora, en esta situación, en estos diálogos que hemos tenido con la incorporación a, al gabinete de que quizás podemos llegar a, a tener una mejora o por lo menos una respuesta, eh, que hoy no la hemos tenido todavía de, de todas las presentaciones que hemos hecho. Pero bueno, nosotros la Ruta 151 nos preocupa, pero no es una ruta que la provincia de La Pampa, al igual que Procrear, si dispusiera de los fondos o de la decisión política de avanzar a intervenir la ruta y mejorar la transitabilidad no podríamos porque no nos pertenece, es jurisdicción del gobierno nacional. Claro, no la pueden tocar. Eh, y respecto a las a las este, rutas provinciales que sí este puede tocar la provincia, que pero por otro lado también hay un inconveniente que ya lo hemos hablado, pero también está bueno refrescarlo, que tiene que ver con el paso de los camiones que llevan arena a Vaca Muerta y que pasan por las rutas provinciales y que muchas veces la dejan este bastante rotas. En esa situación, la provincia, ¿qué inversión está haciendo para mejorar eso y si es que se puede tener una alternativa eh, para que esos camiones no rompan tanto las rutas provinciales ya que pasan con este material para para Neuquén, para Vaca Muerta? Sí, eh, a ver, el tema de, de las rutas provinciales, bueno... Eh, se han licitado en el cierre del 2025 diferentes rutas, como la Ruta 1 Norte, la Ruta 1 eh, Sur, que es justamente la que vos hacés mención, que es una de las rut rutas alternativas que llevan el material a vaca muerta. También hemos licitado la, la Ruta La Cría, la 13, todo lo que es repavimentación, mejoras, de formaciones eh, mantenimiento de señalización horizontal y vertical. Pero bueno, dentro de lo que es las rutas provinciales, que tenemos hoy un alto tránsito de los camiones que van desde Paraná hacia Ñero, con, principalmente con arena rubia, hemos logrado nosotros llevar adelante estas licitaciones para mejorar las rutas, pero hemos incorporado balanzas dinámicas que nos van a permitir detectar los camiones que vienen principalmente con mala carga distribuida. ¿A qué voy con esto? Porque muchas veces esos camiones al trabajar directamente con YPF no vienen con sobrecarga, lo que tienen mala es la carga distribuida por eje y a veces mucho más dañino para el pavimento la mala distribución por eje que el mismo la misma sobrecarga total. Entonces hemos logrado incorporar juntamente con la licitación, es la incorporación de balanzas dinámicas que nos van a permitir detectar cuáles son los camiones que vienen con eh, mala distribución o en el caso que vengan con sobrecarga. Eso es una, es una propuesta que hemos avanzado nosotros y que lo hemos llevado adelante y está incluida dentro de las licitaciones que que, que llevamos adelante el año pasado. Eso se va a iniciar, calculo que más o menos en marzo-abril estamos iniciando lo que es la Ruta 1, eh, al igual que la Ruta 1 Norte que va desde General Pico hasta la 188, la Elidano Quinto. Bueno, son intervenciones de rutas que hace falta que la provincia las deje en condiciones debido a, a un desgaste natural, y en algunos casos como es las rutas que van hacia Cevaca Puerta por una una sobrecarga que hoy tenemos que normalmente nosotros teníamos una cantidad de 300 camiones por día, hoy estamos en 800 con posibilidades de llegar a 1200. La gente que esa cantidad obviamente que atica la durabilidad de la ruta y cuando vienen con mala distribución por eje o una sobrecarga empeora más todavía el estado de la misma. Pero bueno, Nosotros de la provincia no podemos dejarles atender las rutas y tomar la decisión, como hizo el gobierno nacional, de decir, no invierto más, no hago más nada, porque ahí no estaríamos siendo responsables en los cargos que tenemos. Por eso es que el gobernador ha tomado la decisión de avanzar las licitaciones que ya tenemos realizadas y en cualquier momento vamos a empezar a intervenir las rutas provinciales. Pero bueno, es la verdad que es, es, es un problema hoy que tenemos esta cuestión de las rutas nacionales porque los camiones optan por las provinciales, porque se encuentran en el mejor estado porque las rutas provinciales hoy no tienen por ahí los inconvenientes que puede llegar a tener nacional, como es pasar por Santa Rosa, eso es lo que también eh, hemos hablado nosotros, hemos hablado con, con empresas, con los mismos camioneros, y, y en conversaciones que han tenido con la dirección provincial de calidad, ellos aducen muchas veces que el, el tema de la circunvalación de Santa Rosa, la demora en los tiempos, ellos tienen conometrado la, la salida y la llegada, sumado a la fotomulta, más las lomas en el Bajo Julián, y bueno, todo eso, y lo principal es el estado de las rutas nacionales, es que toman la decisión de ir por las rutas eh, provinciales, lo cual sí. eso a nosotros nos genera un problema por un desgaste, ¿no es cierto? Y además que las rutas provinciales no están preparadas para, para ese sentimiento de tanta carga, los anchos no son lo mismo la carpeta estructural es distinta, bueno, todo eso hace la diferencia en que tiene una ruta nacional con una provincial. Pero bueno, hoy nosotros no podemos eh, pararnos en la ruta nacional eh, o en la ruta provincial y decir que vayan por acá, vayan por acá. Eh, es un tema que la, la verdad que nosotros este que tenemos en últimos años debido a, a vaca muerta no ha generado una preocupación, como le hemos hablado también, en la posibilidad de cobrar peajes sobre las rutas provinciales. Es un tema también que se está evaluando con consultoras, qué posibilidades hay de la provincia llevar adelante un control y no es cierto y tener también un beneficio para el cuidado y el mantenimiento de las rutas claro y los los camioneros se niegan a hacer este un control de la carga sobre todo si van sobrepasados o no no no no no no no vas a tener las discusiones siempre que normalmente hay pero no no no no no no no no no porque aparte eso está controlado y regulado también acompañado con la policía bien Bien, perfecto. Eh, Alfredo Intronati, Ministro de Obras Públicas Provincial, gracias por tu tiempo con Radio Cermés. Se quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, solamente agradecer que eh, sea usted el puente con la sociedad para poder contar muchas cosas que a veces que no quedan claras, principalmente lo que hablamos recién de 151, donde eh, esta persona había generado una crítica hacia el gobierno provincial y el gobierno provincial no tiene responsabilidad. Si el nacional, este y el anterior y los que son responsables vamos a decir quiénes son. Porque es verdad que también la 151 no es solamente de Javier Milei, sino de otros gobiernos en los cuales claro. hemos estado a la altura para poder una respuesta. Pero bueno, a diferencia de otros gobiernos, a él este eh, siempre hubo una una atención mínima, por lo menos en la ruta 151 no está nunca estuvo de la forma que está ahora. Eh, pero bueno, también es, es que hay que hay que reconocer que hubo otros gobiernos somos en los cuales fuimos parte, tampoco han estado a la altura y han resuelto la problemática de fondo. Claro, nunca estuvo como hasta ahora, tan... nunca estuvo tan mal, digamos. Nunca estuvo como hasta ahora, nunca estuvo como hasta ahora. Y otra de las cosas que por ahí hay que aclarar, que esa ruta tenía un contrato con una empresa que se llama Maquivial, que tenía la mantención de la ruta 151, que va desde Puente Dique hasta Algarrobo. Bueno, esa ruta, esa ruta estaba en ejecución, estaban haciéndose las mejoras, Bueno, y cuando el gobierno nacional decide no financiar la obra pública, no pagar los contratos, la empresa, vinieron a hablar hasta conmigo, quisieron hablar con el gobernador, estuvieron hablando conmigo, las empresas, por más voluntad que le pongan y que quieran seguir trabajando, si no tienen los recursos, no continuaron y no iban a continuar. El 31 de diciembre se venció el contrato que tenía la empresa Maquivial para el 151, bueno, y ahí está demostrado el abandono total por decisión política del gobierno nacional actual. En el anterior, la 151, no estaba en las condiciones que debería estar, pero tampoco estaba en el estado que está hoy. Hoy, yo, recorriéndola, cuando fui al foro de la ruta 151, directamente íbamos por la banquina que se encontraba el en mejor estado en la misma calzada de la ruta por la cantidad de baches que tiene. Hoy la Vialidad Nacional, con un esfuerzo grande, y hay que reconocer en este caso a los empleados de Vialidad Nacional, la provincia de La Pampa, que con pocos recursos van y trabajan e intentan hacer un trabajo paliativo, que sabía lo que es la obra de fondo, es hacer directamente la obra nueva. Pero bueno, con un gran esfuerzo, con la administración propia, están llevando adelante un pequeño bacheo, pero por lo menos que se pueda garantizar una mínima transitabilidad, ¿no es cierto? Hace un mes y medio atrás que, que empezaron a trabajar, hoy se ha mejorado, no es la ruta que es necesitan a los pampeanos y todos los que transitan por la provincia de La Pampa, pero por lo menos han logrado contener parte de la estructura que está totalmente dañada. Bien. Eso hay que reconocérselo a los empleados de Vialidad Nacional, que ellos por decisión propia desde acá y con poco fondo han podido ir a armar un campamento y llevar material y están bacheando. Bien, eso es, la mejoraron que... un poquito. Un poquito, pero bueno, pero sabemos nosotros que no tienen fondos, que no hay posibilidad de llevar adelante una licitación, que eso debería ser, Y no estaba contemplada de este, dentro de esta idea de las concesiones de las rutas. A ver, no nos olvidemos que este Gobierno Nacional, la única decisión que tomó, es la que nosotros vamos a ver ahora, el 6 de febrero, que es la, la licitación de la concesión de la Ruta 5. Eh, pero dentro de lo que es la Ruta 5 y la 188, que son las dos únicas rutas que van a estar posicionadas en la provincia de La Pampa, no tenemos ninguna obra significativa, eso hay que aclararlo, lo venimos diciendo, solamente lo que va a dar la mantención, pero por lo menos algo, hoy no estamos teniendo nada. Y lamentablemente, con las discusiones con el Gobierno Nacional, es conformarte en decir por lo menos algo. Bueno, hoy la ruta es eso, por lo menos algo. Lo que pasa que nos preocupa qué pasa con el resto de las rutas, porque qué pasa con las 25, con las 151 que venimos hablando. No hay ninguna decisión, y eso es lo que nosotros nos preocupa. Alfredo Intronati, gracias de nuevo. Abrazo grande, saludos a todos los oyentes, Mauro. Alfredo Intronati es el Ministro de Obras Públicas, un poco respondiendo a la crítica de un influencer que hizo un video mostrando la ruta 151 y criticando al gobierno provincial eh, respecto a el mantenimiento de esa ruta, ya lo han dicho y lo vuelven a decir, no es este potestad de la provincia arreglar esa ruta nacional y también informándonos respecto al comienzo de la obra para el centro de salud del barrio Santa María de la Pampa. Las 11:51 minutos.